libre en el barrio, arrancando este nuevo ciclo lectivo, arrancando el 2015 y dándole la bienvenida a una de las escuelas que son nuestros amigos ya después de venir tantas veces. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, está acá conmigo Mariano Molina. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas y acá en el estudio de la gráfica hacemos un poquito escuela porque el estudio por un rato se convierte en un aula. Hay un grado entero acá, ¿no? Sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Quienes están acá con nosotros son la Escuela 19 del Distrito 4. Es la escuela que está más cerquita de la radio, la escuela primaria. Y son los que arrancan este año, igual que el año... Ya son cábala, chicos, ustedes. ¿eh? Porque el año pasado también arrancamos con la escuela de ustedes y nos fue muy, pero muy bien. Así que estamos muy contentos y muy contentas de recibirlos. Le voy a pedir a alguno de ustedes que me presente el nombre de la escuela y que me presentan los compañeros. Daniel, ¿te animás? Bueno... Eh... Compañera Lucía, nuevo compañero Nahuel, Emiliano, eh, Melisa, Valentina, Alejandra, Belén, G Jairo, Gaspar, Jeremy, Brian, Tomás y yo. Muy bien, entonces ahí está séptimo grado, ¿no? Séptimo grado. Están, ahora son los más grandes de la escuela. Qué nervios, ¿no? ¿Cómo andan, chicas? Bien, bien, bien, Cuéntenle a quienes nos están escuchando cómo se llama la escuela. Bien. ¿Quién se anima? República Italiana. Perfecto, la escuela República Italiana. Y este año tenemos un italiano en la escuela de la República Italiana, ¿no? ¿Cómo se sí. llama? Emiliano, bienvenido. Así que acércate al micrófono, estás muy lejos. Vamos a darle tiempo a que se acerque. ¿Cómo te va? ¿Sos nuevo? Sí. ¿Llegaste de Italia? Sí. ¿Cuándo llegaste, Emiliano? Llegué Más cerquita del micrófono. Llegué el... el... Eh, en abril del año pasado. En abril del año pasado. Y estás recién entrando... No, en diciembre. En diciembre. Ah, no, acabas de llegar. Diciembre. ¿Qué, ¿Y cómo te llevas con el castellano? ¿Bien? Sí, un poquito. ¿Entendés bien. todo? Sí. Y el italiano, súper. ¿Cuánto tiempo viviste en Italia? Once años. ¿Y tu familia es de La Boca? ¿Era de La Boca antes tu familia? No, no, ¿Antes dónde vivían? En Perú. En Perú. Bien, de Perú a Italia, de Italia a Buenos Aires, al barrio, a la República de La Boca caíste. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el barrio? Sí. Está bueno el barrio. Sí. Bien, adaptándote. Y hay dos compañeros, un compañero y una compañera más nuevos en el, en el grado. Allá, ¿cómo se llama? Nahuel, ¿no? Acércate. Bienvenido, Nahuel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué barrio venís? De La Boca. ¿Claro? Eh, ya estabas en La Boca. Sí. Vos hace mucho que vivís en el barrio. Sí. Bien, y sos nuevo en la escuela. ¿Cómo te recibieron estos chicos y estas chicas? Bien. Bien, son un lindo grupo, ¿no? Sí. Bien, y hay una compañera. Acá está. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo era tu nombre? Melisa. Melisa. Bienvenida, Melisa. Te cuento, acá toda esta gente que está acá ya hizo radio. Vinieron un montón de veces. ¿Para vos es la primera vez que venís a la radio? Eh, sí. La primera vez. ¿Vos vivías en qué barrio? En La Boca. En la, ¿Antes vivías en La Boca? Eh, no, antes vivía en La Paternal y después me mudé. ¿Te mudaste? Entonces te cambiaste de escuela. ¿Y cómo fue llegar a la nueva escuela? Bien. Uno está nervioso, ¿no? Cuando llega a una escuela nueva. Sí. ¿Cómo fue? ¿Es ¿El primer día de clase cómo fue? ¿Te mira, ¿Estas chicas te miraban con cara rara primero? Y no sabría decirte, pero sí, creo que sí. ¿Y después eran buena onda o no? Sí. Bueno, bien, chicas, eran... ¿Ustedes se pusieron pilas para recibir a los compañeros y a las compañeras nuevas? Sí. Bien, bien. Oh. Y, bueno, arrancaron séptimo grado. ¿Qué tal? ¿Ya se sienten de séptimo grado? No, nos no. no estamos, estamos adoptando. Pues, más o menos, no, nos estamos adoptando. Están adoptando. ¿Qué significa estar en séptimo grado de la primaria? <coughs> no sé, es una sensación de felicidad, no sé, de alivio de qué. ¿Alivio Pero, de, de qué? De ya puede terminar la primaria Vas a terminar la primaria, bien ¿Qué otra cosa les pasa con estar en séptimo grado? Ser egresados <risa> Ser egresados mm. ¿Qué otra cosa? Que cuando te llaman del recreo dicen séptimo y no haces caso Porque pensás que estás en sexto todavía Ah, ni, ni cargo que se hacen O sea, está vacante el séptimo todavía Porque ustedes no, o sea, no asumen que son los más grandes de la escuela Son los más grandes de la escuela, ¿eso ¿Qué significa? Imagínense, ustedes son los más grandes y primer grado acaban de entrar ¿Cómo los deben ver? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo deben verlos a ustedes los chicos y las chicas de primer grado que los están viendo por primera vez? Que hace seis años nosotros estábamos en el lugar de ellos mm. ¿Quién, hace seis, ¿Quién hizo toda la primaria en esta escuela? Yo, yo, Valentina ¿Vos estuviste desde qué? ¿Cuándo entraste a la escuela? En primer grado en primer, ¿Te acordás algo de primer grado? Nada no. ¿Quién era la seño? Nada, nada, nada Alejandra Alejandra, mirá ¿Vos estabas en primero también? No, con ella no. Ah. Yo tuve antes. ¿Antes? Mucho antes. ¿Cuándo? Ah, mucho antes. ¿Cuándo? Bueno, sería... No. Yo tuve de jardín yo. Jardín. toda de jardín yo. ¿Jardín preescolar? Eh, no, de, cua... de jardín de cuatro, sí. Desde sala de cuatro. O sea que hace un montón de años. ¿Y vos te acordás algo de cuando eras re chiquito? No. ¿Nada? ¿Te acordás de cómo eran los chicos más grandes? ¿Te parecían muy grandes, no? Eran, eran, era... era, era, era, era... Eran chiquititos también, no eran altos. habían algunos que eran altos, pero... Claro. Ah. Bueno. Ah, ahora, están, ahora tienen funciones nuevas. Bueno, ahora que está hablando hay una voz que viene del más allá. Que, ¿Quién está hablando? ¿Qué el nos el vice director. Sebastián. Bien, Sebastián. Bienvenido, Sebastián. De la Escuela de República Italiana. Bien, ¿y con quién más vinieron? Con nuestra señorita Paola López. La seño, bienvenida Paola. Le mandamos un saludo a Ileana, que se quedó, es la maestra que comparte áreas con Paola en séptimo y sexto grado. ¿Y alguien más nos está acompañando? La seño de italiano, Eugenio La seño de italiano que ahora encontró a un alumno que sabe italiano de verdad, verdad, verdad, ¿no? Sí. Emiliano. Igual que Reinaldo. Bien, ah, es Emilio. cierto que había, sí, me acuerdo. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Presentamos a Paulita Azotelo, que es otra vez nuestra operadora técnica. Eh, bienvenida a Hora Libre, que está ahí, que es una ex alumna de la escuela de ustedes de la operadora técnica de esta radio, ¿sabían? Sí. sí. Bien, eh, un poquito de música, la música que eligieron los chicos y las chicas de la escuela 19.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 Ik sale dat het niet weet. Ik dat je het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 Vivo está fregado para y dentro de él Oaxaca no sabe sobre que están sus pies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 mundo jodido ya le sale fus, y vos te fregado fuera y dentro de él ya no sobre qué pies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 ZANG ...estamos acá entrando en calor... ...que me decían que calor hace... ...porque estamos adentro del estudio... ...todavía el verano se resiste a irse... ...en esta ciudad de Buenos Aires... ...estamos volviendo a entrar en calor... ...porque estamos otra vez haciendo aire... ...con los chicos y con las chicas... ...de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires... ...haciendo radio... Eh, ...bueno y venimos del verano... ...y ustedes estuvieron de vacaciones... ...la última vez que nos vimos fue en diciembre... ...estuvimos ahí mostrando todo el trabajo del año... ...vimos unos videos en la escuela... ¿Y las vacaciones qué tal? ¿Quién me cuenta cómo fueron las vacaciones? ¿Quién se fue a otro lugar? Eh, yo me fui a Villa Gesell ah, mira. con mis hermanos y mi mamá porque mi papá no se quise ir. ¿Llovió mucho o hubo sol? ¿Cómo estuvo y la playa? Algunos días llovía, estuvo como tres días que nos fuimos a la playa de seguido y llovió. ¡Qué bueno! Bueno, ¿vacaciones estuvo... Sí, estuvo muy bueno. Estuvo bueno. ¿Alguien se fue a visitar a algún familiar a otro lugar? Decime, contame. Yo me fui a Corrientes. ¿A visitar a quién? A mi abuela. ¿A tu abuela? ¿Tu abuela vive en qué parte de Corrientes vive tu abuela? Mm, con... En Cagatí. Mira, Bien. ¿Y con quién más vive? O sea, parte de tu familia y está con mi tío. Pi... Con mi primo y eso. ¿Y cómo la pasaste? Bien. Bien. ¿Quién hizo alguna otra cosa estas vacaciones? Distinta. ¿Quién fue a pasear a algún lugar que nunca había ido? A ver, decime Me el Museo Quinquera. ¿Qué onda el Museo Está Acá en el barrio de La Boca ¿Todos lo conocen? Sí, sí. sí. ¿Quién no lo conoce? Ah, Emiliano, Emiliano El que acaba de llegar de Italia Esa está acá en el barrio Vas a tener que ir a conocerlo Ah, van ahí con la escuela Qué suerte Porque es un museo precioso Vienen de un montón de lugares del mundo A conocer ese museo Y nosotros lo, lo tenemos en el barrio Está buenísimo Bien ¿Qué otra cosa se hicieron las...? Chicas, ¿qué hicieron todo el verano ustedes? Contame. <risa> Escucharon Romeo Santos, me dice acá dice el director. ¿Qué hicieron? Valentina. Sí, ahora andan traumadas con Romeo Santos. ¿Qué hiciste en el verano? Nada. Nada, todo el verano sin hacer nada, imposible. ¿Algo hiciste? ¿Salías con amigas? Sí. Sí, ¿A dónde? No sé. ¿Dónde te juntas con las chicas? Cuando no hay escuela. En ¿A una puerta? Casa, ¿En la casa de alguna? Vamos. ¿O si no, a dónde? Cuando vamos con Lucía y la hermana. Pasear por ahí. ¿A pasear por dónde? En el riachuelo. En el riachuelo, bien. ¿Dónde más se puede ir a pasear cerca por el barrio? Chicas, allá. A no caminito. Lugares, ¿no? Te vas a caminito a pasear. ¿Usted fuiste este verano a caminar ahí por caminito? Más o menos. ¿Cómo es más o menos? Sí, a veces. Más sí, o la, menos caminé no por caminito. A los corzos, nada? Usted? Ah, ah ¿sí? Sí los, los corzos. corzos. Ah, los corzos. Porque el ya, verano ya, también ya, es y carnaval. Veo. Y acá en la boca el carnaval se pone lindo, ¿no? ¿Alguno baila en alguna murga? Nadie, yo, Los amantes de la Boca. En los amantes de la Boca, bien. No sos la única, me parece, allá veo gestos del otro lado de la operación técnica de los amantes de la Boca, bien. Entonces también el corso y el carnaval. Paseando, alguien fue a alguna de las plazas del barrio? No. No. no. Ni tocaron las plazas. No. Eh, Parque Lesama lo están construyendo, sí, arruinado sí. por el verano. Bien. ¿Fuiste a Parque Lesama? Sí, yo fui al parque Lesama ¿Sí? cuando vení en el 2010, así, vení aquí. Esto, fuiste, y ahora no pudiste porque está todo tapeado. Bien, esperemos que sin rejas y quede lindo, ¿no? Veremos sí, sí, qué pasa. Sí, sí. Bien, ¿ustedes qué hicieron? Gaspar, ¿qué hiciste en el verano? Eh, fui a Miramar. Ah, te fuiste, no me dijeras nada. A Miramar. ¿Es lindo el Miramar? Sí. ¿En Miramar hay mar o hay montañas? Mar. Ah, Miramar, obvio. Señor, ¿qué está diciendo? ¿Quién vive en Miramar o no vive nadie? ¿Fuiste de vacaciones nomás? Sí, solo fui de vacaciones. Fui de vacaciones. ¿Qué hay para hacer en Miramar? ¿Qué hiciste? Contame. Mm, solo fui a la playa. ¿Fui solo? ¿Te parece poco? Está buenísimo. ¿Y en la playa qué hiciste? ¿Barrenaste? ¿Hiciste castillito? No sé. ¿Qué se hace en la playa? Eh, Yo casi me ahogué. Eh, fui al mar. ¿Ah, sabes nadar? Sí. Bueno, sabes nadar. ¿Vos también sabes nadar? ¿Vos también fuiste? Me imaginé que había sido, pensé que no te habían dejado acá. ¿No? El hermano que está acá también es parte del mismo grado. Bien. ¿Y alguien más hizo alguna otra cosa en el verano? Estaban desesperados. ¿Vos hiciste algo, Jairo? No. Nada. Todo el verano sin hacer nada. Nada, nada. A ver, contame. Solo Imposible la hacer la nada, compu. no se puede. ¿Qué cosa? Hacer jugar a la compu. ¿No? ¿Tres meses? ¿Cuánto dura el verano? ¿Poner dos meses completos de jugar a la compu todo el día? Sí, pero a veces con la visita en un íbamos si a la plaza. Ah, bueno, a veces ibas a la plaza, a veces te juntabas con amigos, están buenas las vacaciones, ¿o no? Sí, sí porque si no, te imaginás todo el verano, todo el... Ahora que viene el feriado. Bien, entonces estaban reaburridos, reaburridas y morían de ganas de empezar la escuela. Sí. A veces. Yo sí. Yo a veces. A veces sí, a veces está bueno, a veces bueno. Yo sí tuve ganas de empezar sí, la escuela porque, no sé, quería ver a mis compañeros. No sé, me dio a una a sensación vez. de felicidad de que querer volver sí, a la escuela. Llega el momento que tienen ganas de volver. ¿Y al principio cuesta levantarse temprano? ¿Ya se ya se acostumbraron a levantarse temprano? Sí, más sí. o menos. Más o menos. No. Las chicas me dicen, no, no, no, allá ¿Nada, cuesta levantarse temprano? Sí. sí. ¿A cosas acuestan? ¿Muy tarde? No. Sí, sí. Bueno, es... Algunos. sí. bueno, hay que dormir ocho horas más o menos, así que si sí, hay que. ¿A qué hora se levantan para llegar a la escuela? A las siete. A las a la siete. siete. La siete. Uh, Melissa, ¿a qué hora te levantas para llegar a la escuela? Sí, sí. A las siete. ¿A, la... ¿A qué hora te acostás? A las once. Está bien. Está bien. Bien. Bueno, entonces, pasaron unas buenas vacaciones, arrancó el nuevo año, son el grado de los chicos más grandes, van a trabajar un montón, las pruebas van a ser muchísimo más difíciles. No sé quién va a terminar séptimo, habrá que ver cómo viene este año, así es la onda, ¿no? Sí. ¿Están asustados con séptimo o no? No, no. No. No. Pero no. hay proyectos nuevos. Sí. Bien, ¿les contó algo la seña qué van a hacer durante este séptimo grado? Sí. No. Sí. Sí, no, un poquito. Eh, tenemos sí. un proyecto que nos dijo el nombre de. La profesora ¿Qué? Eliana nos dijo el nombre que... Se llama Ser un buen ciudadano. Ser sí. un buen ciudadano. Mm. ¿Y de qué algo, un avance tienen? ¿De qué va a tratar? Los contenidos son la dictadura militar. Sí. La, la Constitución Nacional de Buenos Aires. La de la Nación. Bien, la Constitución, la Constitución de la Ciudad. ¿Qué, qué otra cosa? Cosas educativas, sobre todo ciencias sociales. Y... Bien. ¿Y ¿Les dijo que hay que estudiar la... más en séptimo? Sí. Sí. Sí. sí, sí. sí. sí. Sí. ¿Y Paola qué les dijo? Sí. ¿Les dijo que van a tener que estudiar más? Sí. sí. sí. sí. sí. ¿Que va a tomar muchas pruebas? Sí. Sí. Ya empezamos con una prueba. Ah, oh, ya empezaron con una prueba. <risa> sí. Bien. ¿Qué otro proyecto? ¿Hay algún otro proyecto que ya sepan que se va a hacer? Eh, Algunos están todavía ahí. El de ahí. Paola es el de la vida cotidiana. El de la vida cotidiana, que sería qué? De las eh, noticias sería que de... pasan por la tele, eh, vamos a armar Transformarlas problemas. Transformarlas en problemas. Bien. Bien. Sí, en ciencias naturales. En cosas de Bien. matemáticas. ¿A quién le gusta matemáticas? A mí. Ah, a mira mí. que tiene. ¿A quién le gusta lengua? Ah, le gusta más matemáticas, mira vos. Sí. ¿Y a quién le gusta sociales? <risa> uh. ¿Y ciencias naturales? A mí. Bueno, ahí va. Eso es para mira experimentar qué cosas. ¿Qué cosa? Experimentar cosas. Para inventar cosas, ciencia natural. Experimentar. experimentar. experimentar. Ah, Entre poco vamos a hacer jabón también. Bien, en el laboratorio van a hacer jabones. Sí. sí. Bien, bueno, vamos a seguir charlando ahora, pero ¿qué les parece si escuchamos a Enrique Iglesias, será? Sí, ¿Qué bailando, tema bailando, bailando. Bailando de Enrique Iglesias seguimos entrando en calor acá con los chicos y las chicas de la Escuela 19. Tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando bailando bailando, bailando. Yo También tu mía la cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, no puedo más. Yo quiero estar Aan mijn Het is dat ze ironie destino, no poder tocarte. Sofía mi cabeza ya no puedo ya no puedo más o espacio publicitario eh. Para escuchar buena música ¡Opa! Radiográfica FM 89.3 Recuperando el aire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 Puedes llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg hotmail.com Comunicate y vení a grabar. Vení, vení. Vení a grabar. Abramos la boca. La tarde de Radiográfica. De lunes a viernes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 La Gráfica, te hablamos en diversidad. Radiográfica, el lenguaje popular de la radio. Fin de espacio publicitario. Estamos acá charlando con las chicas, con los chicos de eh, la escuela la vecina La escuela más cerquita que tenemos, cruzando la calle nomás en la esquina Está la escuela 19 y arrancamos este año de hora libre con ellos y con ellas y, y estamos en la parte donde arranca la planificación de las escuelas Entonces las maestras les van contando cuáles van a ser los proyectos del año Ustedes se van adaptando a esto de ser los más grandes de la escuela Estar en séptimo grado, todavía dice que algunos no se adaptan y Ni, ni cargo que se hacen cuando lo llaman de a, poco. de a poquito van ahí adaptándose Y también hubo una reunión con los padres y las madres A las que les cuentan un poco qué es lo que van a hacer este año, ¿cierto Sebastián? Sí, sí, fue justamente hoy a la mañana Convocamos a, a las familias Porque la idea es que todos sepamos qué es el trabajo que hacemos durante el año eh, Ya en febrero nos reunimos los maestros Antes de que lleguen los chicos a la escuela Y estuvimos pensando un montón de cosas para este año Porque hay una gran voluntad, en principio, que los chicos puedan aprender las cosas que les toca aprender. Pero por otro lado, también reflexionar sobre cómo enseñamos. Entonces, hicimos un trabajo muy fuerte durante tres días de febrero, eh, reunidos en ciclo, los maestros, con la gente de conducción. Y estuvimos leyendo, y hablando, y debatiendo, y decidiendo nuevas formas de enseñar en la escuela. Mirá vos. Bueno, y, ¿y hay algunos proyectos que van a estar sí o sí atravesando todo el año? Sí, bueno, hay varios. Ahora los chicos van a contar. Eh, hay, hay dos pilares básicos eh, que nosotros llamamos el proyecto escuela. Cada escuela de la ciudad tiene un proyecto que elabora de acuerdo a sus intereses, a su comunidad, a sus posibilidades. Y nosotros lo que decidimos fue trabajar sobre la lectura y la escritura, por un lado, y por otro lado, enseñar a estudiar. Que vemos que son algunas problemáticas fuertes que tenemos en nuestra comunidad y queremos que los chicos, cuando terminen la escuela primaria, puedan, eh, sepan estudiar y puedan eh, construir sus conocimientos también. Bien, entonces eso va a estar atravesando... Todo el año. Y aparte de ustedes, ya empezaron, arrancaron con algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿quién se anima y me cuenta qué es esto del proyecto de los mediadores y las mediadoras? A ver, me parece que sos la indicada Valentina. Contame un poco qué es eso, porque la gente ni sabe. Vos sos mediadora, ¿cierto? Bien, ¿cuántos sí. mediadores hay en tu aula? Está contando, Valentina. Cuatro. Cuatro. Bien, ¿y qué es un mediador o qué es una mediadora? Arreglar un, un conflicto sin tomar partido por ninguno de los dos. Arreglar un conflicto sin tomar partido por ninguna de las partes. Un conflicto en general tiene más de una parte, dos por lo menos, ¿sí? sí. Bien. ¿Y, ¿Y vos qué harías? ¿Escuchás? Escucho atentamente. ¿Sí? Se nos cae el micrófono. Escucho atentamente y... Y... Espera, ponerle que haya... Vamos a imaginar una <coughs> hipotética situación. Hay dos compañeros uh, y te, cada uno te cuenta cuál es la situación. Sí, tenés que parafrasear la, lo que te va diciendo. ¿Cómo sería? Eh, que él te cuente algo y sí. vos va repitiendo lo que él va diciendo. Para que también escuche lo que está contando, ¿no? Sí. Está bien, porque a veces ¿viste? uno está enojado y... No, porque a mí me pasó esto, me pasó esto, ni se escucha. Uno no puede parar y está ahí como... Bien. Sí. ¿Quién más es mediador acá, a ver? Yo... Gaspar. Gaspar, sos mediador también, mirá, está bueno. ¿Y cómo es eso? Entonces vos vas a escuchar lo que te plantea uno y otro compañero, por ejemplo, que están teniendo un problema, un conflicto. Y a partir de ahí, ¿cuál es la propuesta? Eh, la propuesta es que los dos salgan ganando eh, y no tomar partido por ninguno. Bien, vos sos mediador, o sea que no podés estar defendiendo a uno o a otro. Mm -hmm. Ahora... Que los dos puedan entender que algo de razón tienen o algo para ganar tienen y que se vayan con, conformes con eso sería... Sí. Sí. sí. Con una propuesta, acá dice... Que ambos tengan eh, ganas de arreglar sus problemas entre sí. Bien. ¿Cómo llegan a... O sea, aparece un problema y sí es obligatorio que vayan a algún espacio de mediación o se decide? No. ¿Cómo es? No, eh, eh, lo anotamos en un... En un papel. En un acta. En una, sí, en un acta. Y, y después se, se, se, lo firman, firma, firman los, mediadores. Lo que, los mediadores y los chicos y los dos que chicos que tuvieron el problema. Tomás, ¿no? Sí. ¿Dónde aprendiste a ser mediador? ¿Quién te enseñó? Eh, Sebastián. Sebastián, el vicedirector. Sí. Ustedes tienen reuniones y están charlando sobre cómo es ser mediador o ser sí. mediadora, ¿no? Sí. sí. ¿Y practicaron ya sí. ¿Cómo practicaron? Contame. Con un cuaderno que nos dio Sebastián y unas fotocopias. Sí. El año pasado, ¿no? El año pasado sí. ya arrancaron a hacer esto. Entonces es importante ese, ese rol, ¿no? Hay sí. que ser mediador. ¿Es, muy, ¿Es fácil no tomar partido por uno o por otro? ¿O es difícil? No, es fácil. No, ¿Es fácil? Sí. ¿Es, fácil? Sí. sí, es que es fácil. Para mí que era re difícil eso. Es fácil no, no ponerse de un lado o del otro. Si uno escucha, vino que a veces dice, ah, no, tiene más razón este. No, tiene más razón el otro sí, o por ahí, no sé. ¿Qué pasa, Gaspar, si por ejemplo el conflicto es entre uno que es re amigo tuyo Y otro que por ahí, todo bien, pero no es tan amigo Que no puedes no puedes, no lo debes tomar en cuenta Aunque sea tu amigo Exactamente, ¿y eso? ¿Cómo, ¿Cómo te ves en esa situación? ¿Difícil? Sí Difícil, vamos a ver Bien, ¿para qué sirve tener un espacio de mediación en la escuela? Para no tener conflicto con nadie Bien, ¿qué conflictos pueden aparecer, Valen, en, tu, en la escuela? Pelearse, decirse malas palabras. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un conflicto que en realidad dos empiezan a pelearse, si no se frena a tiempo, ¿qué puede pasar? Se pueden lastimarse. Y... Por ejemplo, cualquier eh, discusión puede, si no se frena a tiempo y se permite una reflexión, puede terminar mal. Así que esto sí. es como agarrar la pelota antes que El la cosa... Lugar. Bien, antes que la cosa crezca o que sea un problema enorme, ¿no? Conflictos hay todo el tiempo, ¿cierto? Sí. sí. ¿Existe la vida sin conflictos? No. no. No, me parece que no, porque todos no queremos lo mismo, porque a veces hay que esperar y ceder, porque el temperamento de uno quiere que las cosas siempre sean como a uno le gustan, ¿no? Difícil, porque hay cosas que hay que bancarse los tiempos del otro, no sé. Porque en realidad las personas somos distintas, no todos somos sí. iguales, tampoco tenemos el mismo pensamiento y a veces, no sé, son peleas absurdas por cosas que no importan. Bien, no existe la vida sin conflicto, la mediación es una posibilidad de charlar sobre eso. Me contaba Sebastián, el vice director, que estuvieron trabajando con un cuento. ¿Quién se anima a contármelo? ¿Quién se anima? Cuento. ¿Cómo se llamaba el cuento? El cuento era el de... No, no tiene nombre. ¿La naranja? ¿No es el de la naranja? No, no tiene nombre. No, Bien, pero Valentina vos me lo contaste antes, contame un poco de qué se trata. Eh, estaban dos chicos sí. y una mamá Y tenían solo una naranja Y como la se estaban discutiendo por quién quería la naranja sí. y, entonces... y no se ponían de acuerdo, se peleaban entre ellos Y, y entonces... la mamá cortó la mitad y le dio una, la mitad a uno y la otra a otro Bien, fin de la discusión, ¿y qué pasó? Uno agarró la pulpa y, le tiró, y tiró todo el jugo oh. Y el otro tiró, tiró la pulpa y se tomó todo el jugo ¿Y si hubieran podido hablar antes? ¿Qué se hubieran dicho antes? Eh, a ver, contame. Dale al micrófono que está bien lo que estás diciendo. Que uno iba a tener el jugo y la, el otro la pulpa. Bien, si hubiéramos sabido a tiempo, antes de estar peleando, que en realidad uno quería la pulpa y el otro quería el jugo... Tenía el tenía 100% de... Los dos ganaban, ¿no? Ninguno perdía, porque en este caso del cuento, uno perdió la mitad de la pulpa que se la podría haber quedado porque el otro la tiró al final... Y con el jugo pasó lo mismo, ¿no? Sí. sí. Bien, entonces, había una chance de si explicaban. Lo que pasa es que cuando la gente la agarra, la bronca, y empieza a pelear, la explicación o la palabra no aparece. Si aparece la palabra, a veces, tal vez nos entendemos, ¿no? Sí. sí. sí. Y se podían haber arreglado y eh, compartirse que quiere cada uno. Bien. Y, irse. y me decían que había como una reflexión donde en el conflicto y a partir de la mediación, los dos... O las partes que están en el conflicto ganan. ¿Cómo es eso que los dos ganan? ¿O que ninguno pierde? Que cada uno obtiene lo que quiere. Cada uno puede obtener algo, o al menos una parte de lo, estaba, de lo que estaba ocasionando esa pelea, ¿no? Sí, sí. Bueno, está bueno, ¿eh? Qué desafío este de ser. Me gusta de ser mediadora. Está bueno, ¿no? ¿Y cómo sos.? ¿Por qué sos mediadora vos? ¿Te votaron, te eligieron, te propusiste? No. Los com mis compañeros votaron mira saliste electa como mediadora sí qué todo el grado votó sí sí qué características se supone que tenía que tener alguna persona para ser electa mediadora todos podemos ser mediadores en realidad todos mm -hmm. podemos ser pero sí, por ahí sí hay algunos temperamentos que contribuyen a la mediación más que otros no o no sí sí, sí. sí. no tenía el que los que eran el que estaban para poder ser Eran algunos que no se peleaban ni mucho, ni mucho, pero se peleaban un poco. Si sos el que más te calentas siempre y que más dificultades para escuchar tener medio que mediador complicado, ¿no? Sí. sí. Bien. Lo que no quiere decir que en algún momento no pueda hacerlo, pero está bueno entender que hay gente que naturalmente es, eh, tiene como alguna cualidad más de desatar o desandar los conflictos. ¿Te pusiste contenta, Valentina, cuando te votaron? Sí. ¿Te pusiste contenta? Bien. Acá, usted, Gaspar, ¿a vos también te eligieron tus compañeros? Sí. ¿Y vos te imaginabas que podías ser electo mediador? Mm, ¿Te la viste un, venir o no? Un poco. ¿Por qué creías que tal vez vos sí tenías el perfil para ser mediador? Porque yo quería ser mediador desde el año pasado. Ah, y... vos querías ser. Mm. ¿Y por qué vos querías ser? Para ayudar a otros que resuelvan sus problemas. Bien. ¿Y te parecía que te daba el perfil? ¿Y el voto fue secreto? ¿Fue público? ¿Cómo fue? ¿Levantaron la mano? ¿Pusieron sí. los nombres? ¿Cómo fue? Pusieron los ¿Lo nombres en, la en el pizarrón. Bien. Sí. ¿Los nombres los propusieron eh, los, las señas o los propusieron ustedes? Nosotros. Nosotros. Nosotros. ¿Y cuando viste que te propusieron, qué sentiste? Eh, alegría. Alegría. Bien. Bien. Tomás, eh. ¿vos te imaginaste como mediador, no? Eh, no. No. Sorpresa, que de golpe alguien dijo... Tomás puede ser. Eh, no sé. ¿Cómo fue? ¿Te, qué te pusiste nervioso? Eh, sí. Dijiste, uy, están re locos, ¿cómo me van a nombrar a mí? Eh, no sé, me puse nervioso cuando me eligieron. Sí, ¿no? Y después te sí. votaron y quedaste. Eh, sí. ¿Y te gusta la idea? Eh, sí, me, me está gustando. Bien, ¿aprendiste algo que antes no sabías en esas reuniones? Que. Eh. Sí, que puedes uh, eh, eh, ayudar al otro. Y resolver los problemas sin discusiones Y eso, bien. eso aprendí dialogando, ¿Gaspar? Eh, sí, dialogando. dialogando ¿Gaspar, vos le contaste, a, en tu casa contaste que eras mediador? Sí ¿Y qué te dijeron? Que me felicitaron y me dijeron que, que estaba bien que sea un mediador Mirá que bueno, ¿vos Valentina contaste en tu casa? Sí ¿Y qué te dijeron? ¿A quién le contaste? A mi mamá ¿Qué te dijo eh, tu mamá? Me dijo que... Era importante ser mediadora, así ayudas a, a tus compañeros a resolver los problemas. Bien. Bueno, muy interesante. Me gusta esto de ser mediadores y mediadoras, me gusta de que sea un desafío y que estén aprendiendo cosas. La realidad, como les decía antes, que la vida sin conflicto no existe y ese aprendizaje que ahora aparece en la escuela, por ahí chiquito, que tiene que ver con problemas que suceden en la escuela, les va a servir para toda la vida. Así que, Buenísima esta práctica que están haciendo, felicitaciones como siempre Y un poco más de música, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Habían elegido otro tema ustedes? Sí que Yo no sé ni quién era, ¿quién era? Plan B, Choca Plan B, Plan choca. B choca A ver qué es eso La comunicación hace escuela. Bueno, llegando al último bloque, al final hablamos un montón. Este primer programa está lleno de cosas, así como está lleno de proyectos el año, el ciclo lectivo que ustedes tienen por delante, séptimo grado, eh, ¿Me enteré que se van de paseo la semana que viene? Sí, el, sí, el, 26. Sí, el 26. ¿A dónde 26. se van? Al Museo al de las de... Malvinas. Bien, al Museo de Malvinas es un museo nuevo. Después me van a contar. Yo todavía sí. no lo conozco. Dicen que es muy interesante. Así que después me cuentan cómo les va. Es el mismo día que la prueba, acabo de escuchar que dijo el director, pero no van a salvarse de la prueba porque van a la mañana al museo y a la tarde tienen pruebas de sociales y de lengua. Sí, Así que, sí, sí. ¿qué va a hacer? Uh -huh. Y lo otro que también está por delante es las Olimpiadas Deportivas que van sí, a estar hacia adentro de la escuela en septiembre. Y me contás un poquito, Valentina, eh, ¿qué son las Olimpiadas? ¿Qué hacen? De, eh, juegos deportivos. Juegos deportivos. ¿Qué deportes? ¿Qué me quiere contar? Maratón, Maratón, carreras, carreras, ¿carreras? lanzamiento, uh -huh. fútbol, fútbol, fútbol, fútbol. Y solamente, ah, un montón de disciplinas, un montón de quemado, deportes. Quemado. Gusanito. Gusanito. ¿Interviene largo. solamente los grados más grandes? No, no, no, no eh, se divide no por de categorías. Categoría de primero a tercero es categoría A, de sí. cuarto a séptimo es categoría B. Bien, entonces tiene categorías y cómo se conforman se los equipos. En colores. Los equipos son por colores Que tienen integrantes De las sí. distintas categorías sí. Bien. Ah, va a estar buenísimo Tienen de todo para este año Va a estar sí. buenísimo este año Entonces en la escuela no lo ¿Ese es el segundo año? Tercer año de Olimpiadas Deportivas Bien No, Al micrófono, porque si no no te vamos a escuchar nada Ahí, ahí, a ver Dos años que había Que fue el ganador del equipo verde y Dos años consecutivos Y los cómo se, los estos equipos por colores se repiten, son siempre los mismos, sí. no. cambian, no, cambian. Por ejemplo, quienes fueron el equipo verde que ganó por dos años consecutivos no va a volver a ser el verde. No, no, no. no pero o soy. sea que si gana el verde es pura casualidad, es así como a veces. no es que son sí. las mismas personas es justo los más y justo lo más deportivo. Igual yo, eh, ser, yo, ¿no? yo fui dos años, los dos años que ganó el equipo verde, fui el verde. Ah, vos querías... Eso es lo que él, que... él quería decir que había sido parte de los equipos ganadores <ríe> que, en la escuela. Igual familia. que mi compañero Gaspar, que está al lado mío. Bien, bien. Bueno, hay de todo por delante. Sí. Les vuelvo a decir, son los más grandes de la escuela. Seguramente están abriendo y cuando pase el tiempo me van a ir contando de qué se trata esto de estar en séptimo grado. Porque todavía recién arranca la cuestión. Eh, es el último año de la escuela primaria. Es una, eh, un año muy importante. Después, a mitad de año, ya empiezan los planes y las fantasías respecto de lo que viene después de la primaria, pero por ahora a disfrutar que tienen todo un año por delante lleno de cosas, y entre esas cosas vamos a hacer radio y van a volver acá al estudio de la radiográfica. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Bien, bien. bien. bien. Los que nunca habían venido a la radio, ¿qué onda? Meli Melissa. Bien. ¿Te gustó esto Emiliano, de la radio? Nahuel, sí, Bien, Emiliano, ¿te gusta esto de la radio? Um, sí. Bien, no. ¿vos escuchabas radio antes? No, no. ¿Quién, ¿Quién? ¿Vos, eh, Nahuel? Yo sí ¿Te gustó esto de la radio? Sí ¿En tu casa alguien escucha radio? Sí ¿Quién escucha radio? Mi papá ¿Y a, ¿En qué momento escucha? Cuando va para mi casa ¿En el auto? Sí ¿O en, dónde, ¿En el colectivo dónde? No, en el auto En el auto, bien ¿Y a quién, bueno, y les gusta? Y, ¿Vos te imaginaste que iba a estar hablando en la radio o no? No No, bueno Hay un montón de gente que ahora va en el auto y nos está escuchando, porque esta radio se escucha desde muchos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez más. Así que hay gente que seguro que está en un taxi, gente que va manejando, que nos está escuchando. Les mandamos un saludo. ¿Qué estará pasando afuera? Mañana va a refrescar. Todavía disfruten del calor de este día. Que tengan muy buen fin de semana largo. Gracias, Gracias igualmente. Y nos volvemos a encontrar ya la próxima vez que nos vemos nosotros y nosotras nos vemos en el aula a trabajar como hacemos los maestros en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, como hacen los maestros que están acá acompañando a los chicos todos los días eh, ahí en la trinchera de la escuela enseñando, aprendiendo, compartiendo. Muchas gracias Paola, otra vez un saludo a Ileana, vamos a estar trabajando todo el año. Y bueno, esto fue Hora Libre en el barrio, arrancando el ciclo lectivo 2015 haciendo radio en las escuelas y haciendo acá lo que hacemos en las escuelas pero en la radio, en el estudio de la radiográfica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 Radio Gráfica FM 89.3